De acuerdo, se está hablando el gobernador Carlos Berna, lo escuchamos en vivo y en directo. ...ninguna reserva. Después tuvieron una prórroga en el año 2015 de más de 120 días. Tampoco hicieron ninguna reserva. Recién ahora están planteando de que este, no, no reflejan los índices, ni el aumento del dólar, ni la inflación. Pero si lo que propone el FREPAN es una renegociación del contrato, deberá darme el instrumento legal. Deberán hacer una ley que me faculte a renegociar el contrato y creo que este, deberán tener en cuenta que la devaluación y el, la inflación es para todas las empresas. El, Lo que me llama la atención es que lo han pedido dos o tres diputados de Cambiemos eh, solo para esta obra, no lo han pedido para el resto de los contratos. Eh, ustedes saben que la asociación, la UTE, está formada por el EPRIN, que la preside el vicepresidente actual de la Cámara de la Construcción Nacional, que fue presidente de la Cámara hasta el año pasado, o hasta el anteaño pasado, eh, está Tecma y está IAC. Eh, en la situación actual, la empresa está incumpliendo el contrato, ha planteado algunas observaciones que le fueron contestadas por el Estado, siempre estuvo por debajo de la curva, antes de la devaluación también estuvo por debajo de la curva, o sea que el atraso en las inversiones no es como consecuencia de la devaluación porque ya estaba atrasado en el plan de obra, y hoy está en condiciones de ser rescindido el contrato. ¿Y qué esto sería que demande la empresa que se ha el contrato? La, vez, la empresa siempre tiene posibilidades de demandar. Las condiciones que nosotros le hemos contestado, todas las presentaciones administrativas, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa hace que a nuestro criterio la rescisión sea con culpa de la empresa, y una vez rescindido el contrato se vuelve a licitar. Si existe la, con el marco legal que tengo hoy no existe otra posibilidad que no sea rescindir el contrato. Si los diputados del FREPAM quieren que se renegocie, tienen que armar un instrumento legal que me permita renegociar. La la la sí, yo del diálogo tengo toda la voluntad, a mí me han pedido que atienda a esta empresa la diputada Ler de General Hacha. Lo ha pedido públicamente SIG, lo ha pedido públicamente Solana. Me extraña que pidan solo por una obra, porque ahora con dificultades tenemos muchas. Y ya están las condiciones dadas para recibir. Si le da la Cámara de Ejecución un instrumento legal que usted dice, que hay una redeterminación de precios, esa diferencia la tiene que poner provincia, los fondos, digo porque son fondos de naciones, ¿no? No, no, está pagando la provincia. Está pagando la provincia. Que, que, que, que, que, que, que está incumpliendo porque no está cumpliendo con los plazos ya tiene los plazos vencidos o sea que está en condiciones de ser rescindido el contrato ha recibido varias órdenes de servicio por parte del Estado pidiéndole que aumenten el ritmo, que recuperen la curva, que hagan las inversiones que tenían comprometidas y la empresa no ha cumplido con ninguno de los requerimientos aduce de que La, los precios actualizados por el sistema de ajuste de precios que tiene eh, la provincia no representan los aumentos de costo que a ellos les ha ocasionado la devaluación y la inflación. Sí, pero yo puedo hacer todo lo entendible que vos quieras, pero tengo el marco de una ley que no puedo traspasar. Ahora, si me dan otra ley, la cosa cambia. Pero me tienen que hacer la ley. O sea que yo no puedo no este, cumplir con la ley 38 de obra pública, que es el marco contractual en, en el cual el contrato está en evolución, porque es un contrato que está en evolución. El gobernador en conferencia de prensa en este momento. O sea que yo dije, estamos muy ajustados. Eh, estamos discutiendo con la Nación que nos paguen. Yo le agradecí a Macri que este, me reconociera los 495 millones de déficit de las cajas del año 2015. Se lo agradecí, todavía no me lo pagan. <risa> sí, firmé un convenio, acordé con el Ministro del Interior, agradezco la gestión del Ministro del Interior, de Rogelio frigerio porque este, conseguimos finalmente firmar un convenio que yo firmé hoy, supongo que el ance lo va a firmar la semana que viene, de pagarnos los 495 millones de pesos en tres cuotas, julio, agosto y noviembre. Los municipios, he recibido alguna nota pidiendo refuerzos para el aguinaldo, pero se lo dijimos públicamente a los intendentes de que no teníamos recursos. O sea, le hemos dicho inclusive el Instituto de Seguridad Social, ayer lo dijo el ministro, nos pidió si le podíamos anticipar fondos y le dijimos que no, porque no los tenemos. Ah, este tema está terminado. Me había pedido a los intendentes que sean creativos. En su momento, vio que hay alguna creatividad por parte de los intendentes? Y el año, la, el mes pasado, perdón, eh, no le tuvimos que anticipar fondo ni a Santa Rosa ni a Pico. El primer mes que para poder pagar sueldo, ni Santa Rosa ni Pico requirieron fondos. Sí. No, la estamos defendiendo. Yo no creo que tengamos que evacuar. Eh, por supuesto que estamos cubriendo la contingencia pero la estamos defendiendo, están las máquinas de vialidad trabajando. Lo que pasa es que el hecho de que Mendoza no indique los volúmenes previstos que puede llegar a evacuar, hacen que nosotros no podamos prever cuál es el caudal que tenemos que conducir. Pero la sensación que tenemos es que a mediados del mes que viene, eh, Valle Grande empezaría a erogar por vertedero Y eso triplicaría el caudal que está viniendo actualmente de la TUE. Estamos con la comisión constituida en Santa Isabel, están recorriendo los puestos, están viendo en qué lugares hay que defender o cuáles no. Pero la defensa está concentrada hoy en el del arte. Hasta el momento no ha habido pobladores con sus, este, sus puestos afectados. ¿Y el Además, periodo, ¿sí? Ahí le formulan otra pregunta al gobernador Berna. Vamos a escuchar de qué tema. Está hablando de la Tuel, del hospital... Bueno, eh, la, la contestación que produjo el CENASA fue una contestación a un medio de comunicación. Nosotros somos gobierno, nos regimos por la, los, los recursos administrativos. Hemos planteado al CENASA un recurso administrativo frente a la decisión. Tienen tiempo para contestarnos, no lo han hecho, si no lo hacen en un plazo prudencial, le pediremos un pronto despacho y después nos queda abierta a la vía judicial. De todas maneras, en la reunión que tuvimos con el, el ministro Aranguren, donde yo asistí porque se iba a hablar de la situación de las empresas, yo planteé el tema de la hostelería y de los restaurantes, pero estaba el coordinador de desarrollo territorial de Muntebuyay, de del Ministerio de Agroalimentación, y entonces le planteamos de que no era la manera de contestar por este, medios periodísticos lo que uno planteaba por notas formales. Hemos este, eh, entendió el reclamo, pero además lo entendió Aranguren, quedó en plantearlo en la reunión de gabinete, porque está probado por el Comité de, de Enfermedades de, de Internacional de que la cosa no se transmite por el gozo Por lo tanto, la barrera ha dejado de ser una barrera fitosanitaria para transformarse en una barrera económica. Ahí está el gobernador Carlos Berna, en este momento en directo desde Casa de Gobierno. Le agradecemos a Mirna Hernández, que nos. Esta nos colega nos del hizo un CPTV aporte. que nos avisó de esta, de esta conferencia, que se ve que se ha llamado a último momento. Y como estaban ahí, y nos, nos hacía el, el favor de poner el teléfono para que saliera la, la voz del gobernador. Lo más importante, además de hablar de la Tuel y de la cuestión de la barrera de carne hacia el sur. Me parece es la situación del nuevo hospital. El FREPAM en estos micrófonos reclamó una renegociación con la empresa. Así, bastante de, de, de una, repentinamente salió el FREPAM a, a pedir eso. Y Berna está diciendo que por ahora eso sería ilegal. Así que que le den un instrumento legal si es que quieren hacer eso. Y que no solo se preocupen por la empresa que hace el hospital, sino por todas las demás empresas.